Tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con nuestra compañera Cintia Alcaraz, que nos va a poner un poco al día con una de las noticias que tuvo fuerte resonancia en la semana, ¿no? Y que es importante seguir bien de cerca. Eh, y tiene que ver con este recurso de casación que se presentó contra la absolución del intendente Jorge Cabac y también del comisario Hugo Iglesias, involucrado en el caso de trata de personas eh, en la causa conocida como la Chicho Show. Eh, Cintia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sebas, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Muy bien. Eh, Cintia, ¿qué nos podés contar acerca de esta situación, eh, de este recurso de casación? ¿Qué significa, qué representa esta, esta posibilidad dentro de, en el marco de esta causa? Bueno, sí, en principio decir que no tuvo la resonancia que como cierto, eh, militantes abolicionistas esperamos que tengan una provincia que está eh, bueno, en una coyuntura electoral inmediata y que de hecho este, bueno, debería poner especial atención a estas problemáticas que son después por supuesto las que, las que causan titulares cuando no, cuando no hay otra cosa que poner, evidentemente. Eh, bueno, y como nuestra radio por supuesto es abolicionista, toma el tema y, y además integramos el movimiento abolicionista pampeano, eh, deseamos que esto realmente tenga la, la resonancia que merece porque detrás de esta absolución eh, a, a Jorge Cabac y, y al comisario Iglesias, por supuesto que eh, se eh, enmarcó la impunidad ...de un delito que generó eh, demasiados eh, dolores y, y a, a las víctimas... ¿no? Que, ...que no están siendo eh, representadas en este caso... ...ni por, ni por la justicia, este, ni por el Estado pampeano, evidentemente. Uh -huh. eh, como decías hace un ratito, la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal... ...de, de acá de Santa Rosa, a cargo de Leonel Gómez Barbela, ...que es un fiscal federal surrogante junto a Marcelo Colombo, representante de la Protex, la Procuraduría contra la Explotación Sexual, que es una procuraduría este, que investiga el delito de, tra de trata específicamente, ya sea con, este, o sea, para, con fines de explotación sexual, este, han presentado ante la Cámara de Casación Nacional la, la casación, el recurso de casación, este, bueno, re, eh, en base a, a no estar de acuerdo con estas absoluciones a las, que nos, a las que hacíamos referencia y que conocimos durante los primeros días de, de diciembre del, del año pasado, de 2018. Uh -huh. ¿Cómo es posible que continúe esta causa? Ya, ahora tiene que resolver eh, precisamente este tribunal, que es un tribunal de alzada, y que por supuesto van a quedar seguramente algunas instancias más. Normalmente los tribunales de alzada eh, resuelven primero la admisibilidad, o sea, si este, se reúnen los requisitos formales, para ese recurso y luego empiezan a analizar el fondo de la cuestión. No hemos podido acceder todavía al recurso, concretamente, a leer cuáles son los agravios de la fiscalía. Estamos en esa instancia, quienes integramos el, el movimiento abolicionista pampeano, ¿no? tratando de hacernos con este recurso que se, pre se presentó hace pocos días, eh, pero entendemos por eh, conversaciones que han tenido nos, integrantes de nuestro espacio con la fiscalía que, eh, bueno, por supuesto se repudia el, el, el, no, el hacer caso omiso al resto de prueba independiente, que no tiene que ver con este material que efectivamente no se encuentra en este momento de la causa, digo, lo que se perdió, las escuchas que se perdieron, uh -huh. y este, bueno que, que va más bien por ese lado a cuestionar eh, al, al tribunal que declara la nulidad. Rechazando aquello de la orfandad de pruebas, ¿no? ¿Qué, exactamente. Qué, qué manera exactamente. de definirlo, además. Más allá de eso, continuaremos con este tema, digo, cuando podamos eh, acceder al, a, a los agravios, a este recurso, que para nosotras es realmente de mucha importancia, porque por supuesto implica no solo un compromiso de la justicia con, con las víctimas, sino con un delito que este, tiene en Argentina más de 3.000 desaparecidas a la fecha, y que eh, por supuesto la Pampa tiene historia importante para, para responder sobre esto. Uh -huh. eh, más, no siempre, sí. te hago, ha sido un pequeño... No siempre la Protex, la Procuraduría contra sí. la, la Explotación este, Sexual, eh, se presenta en los recursos. En este caso, eh, es un caso que evidentemente demuestra una clara necesidad de este aporte. Uh -huh. eh, te iba a preguntar por Marcelo Colombo, ¿no? que es, eh, o fue el encargado de, de formalizar esta, este uh -huh. recurso. Eh, Exactamente, es el procurador, es el, es el titular de esta Procuraduría. Muy bien. Bueno, habrá que esperar eh, a ver cómo continúa entonces eh, toda esta cuestión y, y, y eh, depende si se le da lugar o no a este recurso o ya es, uh -huh. algo, eh, es algo que obligatoriamente se tiene que, eh, que vincular a la causa y dar una reapertura. Uh -huh. Eh, no, no, bueno, por eso, tiene primero que resolverse la admisibilidad y, y después se resuelve el fondo si es que se admite. Bien, ¿y, de, y de, ¿No? ¿de, de quién depende? ¿De la Cámara? Sí, exactamente. Muy bien, bueno, ¿cuándo podríamos tener esa novedad? ¿Hay algún tiempo? Bueno, no, la verdad <risa> que normalmente no hay tiempos, eh, o sí, pero eh, son eh, los poderes judiciales lo, lo saben sortear bastante bien y hay este, a veces apuros Que, que tienen las políticas coyunturales porque sabemos perfectamente que los poderes judiciales no son independientes eh, y que a veces salen más rápidos y a veces salen más lentos. Sí es cierto que nosotras queremos conocer eh, los fundamentos de los agravios para también hacerlos eh, parte de nuestros argumentos cuando, cuando hacemos bueno, la, cuando hacemos las comunicaciones o cuando nos enfrentamos a, a concretamente a, a los políticos, a los funcionarios, a los que les exigimos eh, políticas públicas para, para combatir la trata. Uh -huh. A todo esto, CAVAC y también Iglesias se han llamado en absoluto silencio. Sí, este, creo que, bueno, que eh, hasta lament no, lamentablemente no, las garantías constitucionales operan para todas las personas de nuestro país y por lo tanto hasta que no esté, o sea, hasta que no se diga lo contrario eh, son, eh, han sido absueltos. Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras agregar con respecto a este tema, Cintia? No, no, preferiría este, completar la semana que viene porque para nosotros no es un tema... Este, de, de, de cómo se llama de, de portada nada más sí. preferiría la semana que viene en todo caso completar o con otra compañera que completemos este, la, la, los argumentos que seguramente van a traer eh, mucha más eh, luz o explicación también para la audiencia uh -huh. ¿queda la posibilidad te hago una pregunta más no queda la posibilidad de que sí. no sé de que se encuentre de que aparezca eh, un nuevo testigo alguien que pueda tirar un poquito de luz en, en, en, en este marco Mira, yo no creo que sea, eh, desconozco en este momento, bueno, la, la causa, porque la causa nosotras no, no, no la vimos, sí. pero entiendo que no es posible incorporar prueba nueva en esta etapa. Ah, bien. Gracias, Cintia. Te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, te esperamos la semana que viene. Muy bien, ahí estaremos. Hasta luego. Cintia Alcaraz, eh, en la mañana que hermesera, nuestra compañera Cintia Alcaraz, eh, bueno, compartiendo lo que tiene que ver con eh, la información correspondiente a este recurso.